a correr mi acordeón y si no tocarla acá toca muy bonito con, ay, pero Santiago lo baila pero Santiago lo baila y toca muy bonito no. toca muy bonito toca muy bonito Santiago no lo baila, pero Santiago no lo baila caja que te solicita y si no tocar la que alejo te solicita pero Santiago lo baila y lo baila con pelita pero Santiago lo baila y lo baila con pelita tocar la te solicita lejos libro tocar la tarde te solicita Leo pero santiago lo baila y esta noche amanecemos esta noche amanecemos pero santiago lo baila